Iniciamos un nuevo programa de Paraíso Infernal, un nuevo capítulo y en esta oportunidad corresponde un especial de una banda destacada. Por ello vamos a conocer algo de la historia y por supuesto a disfrutar de la música The Rage Again de Machín. Revisaremos algunos de los principales temas de esta banda oriunda de Los Ángeles, California, Estados Unidos, formada en 1991 y la que luego de disolverse de forma definitiva en el año 2011, el 2019, confirmó su vuelta a los escenarios, lo que por la situación de pandemia aún no se ha podido concretar de forma masiva. Soy Arcam y junto a Bel Montesinos en la edición de los programas, los invitamos a disfrutar de este nuevo especial de Paraíso Infernal, esta vez con Rage Again de Machine. Vamos con nuestra característica presentación, solo 30 segundos e iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto. Con fuerza como el tigre de la maleza. Si esto te aburre. Como pretende que Y si esto te hace dormir Te doy una canción cuando apareces Entonces este espacio es para ti Paraíso Infernal El programa donde podrás escuchar Y compartir el rock en todas sus dimensiones Paraíso Infernal Y no hay vuelta atrás Conducido por El Arcán Realizado por Producciones La Esquina Earthlet Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Los orígenes de Rage Against the Machine se inician con la amistad entre Zack de la Rocha y Tim Commerford, quienes eran compañeros de escuela. Ambos iniciaron un camino por la música. Zack como guitarrista y Tim a cargo del bajo, aunque las primeras experiencias en bandas las tuvo Zack de la Rocha, quien fue miembro de Herstans y luego de Inside Out. Paralelo a ello Tom Morello se inició en el camino como guitarrista, perfeccionando su estilo al ser parte de diversas bandas, una de ellas Electric Sheep, donde también era miembro Adam Jones, quien más tarde sería guitarrista de Tool. En un momento Tom decide emigrar de su natal Libertyville en Illinois a Los Ángeles con la idea fija de formar una banda de rock. En esta ciudad es donde se junta la totalidad de la banda, llegando Brand Will que acudió luego de un anuncio de Tom Morello buscando baterista, sumándose obviamente Zac de la Rocha, quien por su lado reclutó a su amigo Tim Comerford en el bajo, comenzando con esta la alineación a trabajar en su música. Sac de la Rocha ideó el nombre de Rage Against the Machine incluso antes de la formación actual mientras era parte de la banda hardcore punk Inside Out. Su temática giraba en torno a un concepto humanístico de la política inspirado por sus raíces chicanas, lo que fue aceptado por la banda y según Tom Morello, la máquina representa la globalización, el neoliberalismo, el racismo, la brutalidad, la élite y la ignorancia entre otras ideas. Bien, hacemos el primer alto en la historia y damos paso a lo principal de este programa, la música. Vamos a disfrutar de dos temas de Rage Against the Machine, nuestros invitados de hoy en Paraíso Infernal. De su primer disco de estudio, su homónimo Rage Against the Machine de 1992, vamos a disfrutar primero de Freedom y luego de Can't Know Your Enemy. the irr fire metrics exceeding on the level of our unconsciousness for example what does the billboard say come and play come and play forget about the movements La primera presentación del grupo fue en el garage de uno de los amigos de Tim en Huntington Beach, California. Oportunidad en que la banda tocó 5 canciones, las primeras con un gran éxito por parte de los presentes, teniendo que repetirlas. Luego de ello y confiados en su potencial, decidieron grabar por sus propios medios un disco debut, el que contenía 12 temas. Con su material ya grabado, iniciaron una serie de presentaciones en clubes de los alrededores de Los Ángeles, vendiendo luego de cada concierto su material llegando a comercializar por su cuenta 5.000 copias de esta cinta. Cada vez su reputación y fanáticos iba creciendo, dando a conocer en el ambiente musical de ese tiempo lo que les permitió actuar como teloneros de Porno for Pyrus, su primer gran concierto. Comenzaron a surgir los conciertos llegando al segundo escenario de Lollapalooza 2 en Los Ángeles, California, donde fueron observados por un cazatalentos que los convenció de firmar contrato con Epic Records división de Sony BMG, lo que les permitió grabar con el apoyo de una disquera su álbum debut mundial Rage Against the Machine, realizando paralelamente su primera gira europea con Suicide Al Tendenz en octubre de 1992 se lanza su disco homónimo, su primer disco Rage Against the Machine bajo el alero de Epic Records, como mencionamos anteriormente, el que por 89 semanas se mantuvo en el top 200 del Billboard Paralelo a ello continuaron con su labor social realizando sucesivos conciertos a beneficio de las activistas Mumia Abu-Jamal y Leonardo Peltier. La Liga Antinazi y el Rock for Choice en 1993 estuvieron presentes en un nuevo Lola Palusa donde fueron noticia en Filadelfia, donde decidieron realizar una protesta contra la censura, en especial en contra de Paris Music Resource Center, permaneciendo en el escenario completamente desnudos. Por un total de 14 minutos. Dejamos la historia hasta aquí nuevamente para continuar disfrutando de la música de esta tremenda banda Rage Again the Machine, de Machine, uno de los invitados de hoy en Paraíso Infernal. Vamos ahora a escuchar dos temas: Shake de Power Back y Bomb Track, ambos también pertenecientes a su disco Debut Rage Again de Machine de 1992. flash but the lesson plan he can't recall the students eyes don't perceive the lies mouth go every fucking word she was well kept i guess he here playing the fool the precious students sick and listen to that bullshit that he learned in school jump up pop to swing on get on a fake from it you we hang from it got to get it got to get it put her land i got them fuck no mena spouse close the door don't you try the strike over bank over true p En diciembre de 1993 lanzaron el video para el tema Freedom para apoyar a Leonard Peltier, activista estadounidense perteneciente al movimiento indígena estadounidense, encarcelado desde 1976. El video en sí combina escenas de sus presentaciones en vivo con el documental Inside at Old Gala de 1992, convirtiéndose en número 1 en Estados Unidos. Durante los años 1993 y 1994 continúan de gira entre sus presentaciones Sac de la Rocha se interesa en la historia del grupo guerrillero de indígenas del sur de México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de que se sentí identificado con este grupo que dentro de sus principios combatía en contra del neoliberalismo y el capitalismo implantados por Estados Unidos en México. Un año después, en 1995, mientras graban un nuevo disco en la ciudad de Atlanta, surgen algunos conflictos atribuidos a las constantes giras, el convivir juntos y a personalidades distintas. Aunque trataban de trabajar juntos, pronto se dieron cuenta de que ya no podían hacerlo. Entonces, Decidieron tomarse un descanso, oportunidad en la que Zac viaja a Chiapas, México, mientras los demás realizan otros proyectos. Luego de un par de conversaciones, lograron eliminar asperezas y decidieron seguir adelante, comenzando con los trabajos para la ejecución de su segundo disco. A principios de 1996, la banda tocó en el festival australiano Big Day Out y de ahí salió el video del tema Bulls on Parade. Bien, gente. Interrumpimos nuevamente la historia de la banda para disfrutar de lo más importante, la música. Ahora vamos a escuchar primero un tema de su primer disco de estudio, Rage Against the Machine de 1992, la canción Bullet in the Head, y luego vamos a escuchar un tema de su segundo disco de estudio, Evil Empire de 1996, la canción People of the Sun. Eh, this fucker A mediados de 1996, la banda apareció en el programa de televisión de Estados Unidos Saturday Night Live de la cadena NBC, provocando un incidente que le valió ser censurado de por vida de esta cadena de televisión, aunque la verdad más bien fue un intento de censura a la banda por parte de la producción por una serie de puntos y simplemente la banda actuó de acuerdo a sus pensamientos. Al día siguiente de esta comentada presentación en TV, emite el video Bulls on Parade, Y dos días después, el 16 de abril de 1996, se lanza Evil Empire con una muy buena recepción de parte del público. En el verano de 1997, Rage Against the Machine junto a la banda Utan Clan estuvieron de gira por Estados Unidos, aparecieron en actos como el Warper Tour y el Lillian Fay Tour, entre otros. Rage lanzó el 25 de noviembre un DVD titulado Rage Against the Machine que contenía varias presentaciones en vivo que habían grabado durante toda su historia y también los cinco videos que habían hecho sin censura de Ghost of Tom Joat, una canción de Bruce Springsteen versionada para la banda en vivo también forma parte del DVD. En un segundo descanso del grupo a fines de 1997 Zack de la Rocha denunció públicamente la sangrienta masacre de Actial, en la que 45 mujeres, niños y hombres inocentes fueron asesinados durante el recrudecimiento de la lucha del gobierno mexicano contra la guerrilla zapatista. El 20 de enero de 1997, vieron un concierto llamado Radio Free LA junto al bajista de los Red Hot Chili Peppers, Flia, en el que tocaron versiones inéditas de algunas canciones del disco Evil Empire. En 1998, Morello colaboró con músicos como Lian Hovell de The Prodigy, Henry Rollins, Pontos, además de Cypress Hill y otros artistas, mientras el resto de la banda trabajaba con artistas como Snoop Dogg y Zack cantaba junto a Cure One y Last Emperor y participaba en una serie de temas hip hop titulada "Ladies Lounge". Vamos ahora a continuar revisando alguno de los principales temas en la discografía de nuestros invitados de hoy, The Rage Against the Machine. Vamos a escuchar ahora dos temas de su segundo disco de estudio de 1996, Evil Empire en español El Imperio del Mal. Vamos a escuchar "Don't Riot" y después "Bulls on Parade". of the latter. Pass me to the tomb of one God, one market, one truth. Además de su trabajo en la creación de canciones para sus discos, el grupo aportó algunas canciones a la banda sonora de varias películas, entre ellas Wake Up in the Matrix, Can Like a Bomb in The Matrix Reloaded, No Shelter and Godzilla Darkness en El Cuervo, además de Gear of the Boomerang en el film High Learning, canción que luego se incluiría en su segundo disco de estudio Evil Empire. Durante el año 1999 la banda tocó en varios festivales importantes También organizó un concierto a beneficio de Mumia Abu Yamal, junto con los Beastie Boys. Paralelo a ello, comienzan a trabajar en su tercera producción de estudio, The Battle of Los Angeles, disco que fue lanzado al mercado el 2 de noviembre del año 1999. A finales del año 2000, su vocalista Zach De La Rocha anuncia que se separa de la banda para iniciar una carrera como solista. Según el Frotman, el de la banda se separa de la banda para iniciar una carrera como solista. Su decisión pasaba por la falta de ideas creativas que sufría el grupo desde el álbum Evil Empire, pero según fuentes cercanas, la verdad de la separación se debía a las constantes discusiones, así como a las desavenencias sobre el futuro de la banda y su enfoque más comercial, lo que desencadenó en la salida de Zack ese mismo año, específicamente el 5 de diciembre del año 2000, editan un disco de cover titulado Renegade, sería el penúltimo trabajo antes de la disolución definitiva. Para despedirse de su público, el grupo dio dos últimos conciertos en vivo en la ciudad de Los Ángeles, llamados Live at the Grand Olympic Auditorium, que también incluyeron la producción de un DVD. Posteriormente, el resto del grupo, junto al ex-vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, forman Audioslave, grupo que logró cierta figuración, pero claro, sin la fórmula política de Rage Again de Machín. De todas maneras, el contacto entre los miembros de la ciudad No se perdió del todo y en abril del año 2007, Tom Morello y Zack de la Rocha tocaron juntos en Chicago canciones de la banda en versión acústica. Unos días después, el 29 de abril, la banda se reunió por primera vez tras seis años de separación en el Festival de Música y Artes de Coachella Ballet en California. Durante esta presentación hubo curiosidades y polémica. La curiosidad, Zack comenzó presentando a su grupo como si fueran una banda nueva. Buenas tardes. Somos Rage Against the Machine de Los Ángeles, California. Y la polémica, cuando tocaron Wake Up en el Intermedio SAC, dio uno de sus comunes discursos en la época de apogeo de Rage Against the Machine, citando a Noam Chomsky sobre los juicios de Nuremberg, diciendo que si los políticos actuales de Estados Unidos fueran juzgados con las mismas leyes que los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, todos deberían ser ahorcados hasta la muerte porque son criminales. En esto último, no se equivocan, día después la cadena de noticias Fox comunicó que Rage Against the Machine consideraba el asesinato de todo el gabinete de la administración de ese tiempo de George W. Bush, la verdad un poco exagerado por parte de la cadena. Bien, hacemos el último corte antes de ir al último bloque del programa de hoy, este especial de Rage Against the Machine. Vamos a escuchar ahora dos temas del disco The Battle of Los Angeles de 1999 testify y luego guerrilla radio Bien, entramos a la última parte del programa de hoy, este especial dedicado a Rage Again the Machine. Les cuento que el 28 y 29 de julio del año 2007 tocaron en el festival Rock the Bells en Nueva York, en el antes de la canción Wake Up, aquella que causó polémica en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley en California. SAC defendió a la banda de lo que dijo la cadena FOG tratándolos de fascistas y reafirmando sus dichos, aunque con algunas explicaciones. Por ejemplo, señaló, "No, lo que dijimos fue que debería ser llevado a un juicio como un criminal de guerra y después debería ser ahorcado, eso es lo que dijimos y no nos echaremos atrás en nuestra posición porque los verdaderos asesinos son Bush y Cheney y toda la administración por las vidas que han destruido aquí y en Irak." Además de hablar en contra de un sistema brutal y vicioso, según lo calificó el vocalista, algo calcado al año 2021. Luego de realizar diversas presentaciones en California, Nueva York y Las Vegas, entre otros, comenzaron a realizar presentaciones fuera de los Estados Unidos, presentándose en Australia y Nueva Zelanda, para posteriormente viajar a Tokio, Japón, presentándose en febrero del 2008 en Osaka y posteriormente en Tokio, presentándose posteriormente en distintos países de Europa, Japón. El 2010 realizaron una mini gira por Sudamérica visitando Brasil, Argentina y Chile. En nuestro país se presentaron en el Estadio Bicentenario Municipal de La Florida, siendo la primera vez que la banda tocaba en el sur del continente, donde destaca la presentación en nuestro país de Battle of Santiago, que ha sido nombrada por Tom Morello como la mejor presentación de Rage Against the Machine en su historia. Luego de esta serie de presentaciones, la banda comienza a trabajar en nuevo material. La agrupación ya estaba planificando shows para el año 2020. Sin embargo, producto de la pandemia por el COVID-19 y como otras agrupaciones, el 12 de marzo de ese año, el 2020, anuncia la postergación de sus presentaciones, la que, y de acuerdo al avance del virus, podrían retomarse durante este 2020, prácticamente quizás a finales de este año. Bien, con esta última información cerramos este nuevo especial de Paraíso Infernal dedicado a una tremenda banda, Rage Against the Machine, quienes en la actualidad se mantienen activos, ya que recordemos han tenido tres periodos de actividad, del 1991 al 2000, del 2007 al 2011 y del 2019 a la fecha, un grupo que popularizó aún más el rap metal con letras con conciencia y contestatarias, basado en una fusión de estilos como el hip hop, el funk y el heavy metal pero nos vamos a despedir como siempre con música, con buena música, con los dos últimos temas de este programa. Primero de su disco de covers Renegades del año 2000, el tema Renegades of the Funk y cerramos con el primer gran éxito. Retrocedemos hasta 1992 cuando editan su primer disco de estudio, el homónimo Rage Again de Machine y nos despedimos con Killing in the Name. Con esta nos vamos, esperamos que todos ustedes estén muy bien, que resiste el buen rock y nos volvemos a escuchar en la próxima edición te paraíso infernal adiós no matter how hard you try you can't stop us now no matter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 Go to die, I just go fly. We'll get with the bad, get your children right. To justify. Go to die, but wait with the bad, get your children right. Go to die, I just go fly. But wait with the bad, get your children right. To justify. Go to die, but wait with the bad, get your children right. Some of those are one forces, all the same that cross us.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 las guitarras, el bajo, la batería y la distorsión. Ha sido suficiente por hoy. Nos te vemos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Arcan se retira por hoy, pero seguirá junto a su legión buscando lo mejor del rock para ti. Paraíso Infernal, el rock permanecerá en tu suspensión hasta nuestra próxima cita. No faltes.